Muy bien, aquí estamos, esperando hablar de economía contigo. Bueno, una semana cargada de datos, ¿a cuál de ellos? Peor en el sentido de que... ningún A ver, esperados dentro de todo lo que estamos viviendo, y donde empiezan a confirmarse ya los, los impactos directamente, o sea, con números concretos, en la economía uruguaya. Algunos de ellos, capaz que sorprendieron más que otros por las expectativas que podían haber. Por ejemplo, el propio miércoles pasado, se conocieron los datos de la inflación del mes de mayo. que este En este sentido, creo que el resultado fue mucho peor del esperado. Recordemos que en mayo eh, el Ministerio de Economía eh, había manifestado que se había eh, llegado a un acuerdo con distintos agentes económicos, básicamente supermercados y formadores de precios, a los efectos de frenar la inflación que veníamos viendo acelerada en los meses de marzo y abril. Bueno, todos esperábamos que por lo menos se... Eh, a moldar a, a la inflación del año pasado, lo que vimos el año pasado. Y lamentablemente esto no ocurrió, la inflación a los 12 meses cerrados al 31 de mayo del 2020 terminó por encima del 11%, concretamente 11,05. Si lo comparamos con el año pasado, que teníamos 7,73%, estamos hablando casi de 3 puntos por encima del de, año pasado, ya es el segundo mes que estamos por encima del 10% de, las dos, de los dos dígitos, y este va ascendiendo, era 10,85 el mes pasado, 11,05 este año. Eh, 0,57 fue el aumento de mayo del 2020 contra 0,40 de mayo del 2019, ahí vemos cómo se está acelerando la inflación. Pero lo peor de todo es que eh, la mitad prácticamente de este 0,57 se lo llevó alimentos y bebidas, que supuestamente eran los rubros donde se habían llegado acuerdos ...de precios y que los mismos no iban a aumentar. es Eso, este una vez más, confirma que los acuerdos estos voluntarios... Eh, ...son más de palabra que de hechos. En la práctica, ahora tenemos que este, se ha comprobado que es así. Lamentablemente, el mes de mayo lo corroboró, la inflación sigue por encima de, la, de los dos dígitos... ...y nos acercamos al 12%, que es una cifra muy complicada... ...porque implicaría serios problemas en los próximos consejos de salarios... A propósito de lo cual, eh, con el dato de mayo ya podemos adelantar que el índice de salario real, o sea, los salarios reales de los y eh, de los que tienen ingresos, más que nada los fijos, eh, caerá nuevamente por segundo mes consecutivo y a partir de la pauta que ha presentado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el gobierno, de cara a las próximas negociaciones del Consejo de Salarios, se está previendo una caída del salario real en el próximo año ...cuyo monto está totalmente abierto... ...málxime cuando una de las cosas que ha dicho... ...es que con una inflación que ahora está en el 11%... ...el ajuste piso sería un 3% y que habría una recuperación... ...descontando la caída del producto que tengamos el en el próximo año... ...a propósito de lo cual el Banco Mundial nos tiró otra mala noticia... ...que más o menos la teníamos así prevista... ...que el Producto Interno Bruto en el 2020 cifra que manejó el gobierno para los reajustes salariales va a ser peor del esperado hace apenas algunos meses en la en, se había pensado en una caída del 2,7%, ahora está diciendo que por lo menos va a ser un 3,7% de caída del producto interno bruto de este año. Desde ese punto de vista no ha habido prácticamente buenas noticias porque del lado externo Las exportaciones del mes de abril también cayeron, y bastante, un 22,7% con respecto a abril del año pasado. Y los que se llevaron el premio a la baja más importante han sido dos de los principales rubros de exportación nuestro, que son carne y derivados, y celulosa. Estos dos rubros cayeron este fuertemente, más del 30% en el mes de abril de este año. Aumentó la soja un poco y el arroz, Que, este, que compensaron algo la caída, de toda manera, en el acumulado, en lo que va al 31 de mayo, la caída de las exportaciones nuestras andan en el 14,8% comparada con el año pasado. Y finalmente tuvimos el dato de eh, el empleo, sobre el cierre de la semana pasada, un dato que asombró, porque el desempleo a febrero, antes de la aparición del coronavirus, era del 10,5% de la población económicamente activa, así es como se mide, de aquellos que quieren trabajar o están dispuestos a hacerlo, y en marzo cayó al 10 con 1, lo cual eh, lo primero que se vieron fueron reacciones diciéndole, bueno, no estábamos tan mal con pandemia, el desempleo es menor que antes. Sí, pero cuando uno va a buscar los datos, porque siempre el diablo está en los detalles, se encuentra con que en realidad... Los desempleados, propiamente dicho, efectivamente son el 10,1. Pero aparece un rubro nuevo en la medición del Instituto Nacional de estadísticas que son eh, los ocupados, o les llama de distintas maneras, eh, eh, son personas que están suspendidas o que están en seguro de desempleo y que por consiguiente no se les considera desempleados. Este rubro ya existía no es que haya sido un invento para maquillar cifras por parte del Instituto de Estadística que desde mi punto de vista tiene el respaldo académico y técnico eh, correspondiente porque tiene todas las eh, formas en que calcula los sus números en base a investigaciones académicas corroboradas y que se pueden corroborar porque están a la vista de todos lo dramático es que este valor este este, este esto es ocupados ausentes como le llaman ese es el, el nombre correcto son el 9,4% de los ocupados, o sea, casi la, casi el 10%. El año pasado ese rubro estaba en el 5,4%, quiere decir que tenemos casi el doble de personas que están en esta situación. Si sumamos los desocupados y estos ocupados ausentes, o sea que están suspendidos en seguro de paro, con, con este eh, subsidio parcial, lo que sea, llegamos a casi 316.000, Eh, ...trabajadores que estarían entre desempleados propiamente dichos y ocupados ausentes. ¿Quiere decir que este es el número de desempleados? Definitivamente no. El tema es que dentro de estos 144.000 que están en esta situación son el doble que los que tuvimos el año pasado. No sabemos exactamente cuántos de ellos se van a retomar, cuántos algunos se están retomando. Por ejemplo, la apertura de los shopping del día de ayer implica que muchos de ellos se reintegraron a sus actividades... Lo que no sabemos es cuántos van a quedar afuera definitivamente de la reincorporación y van a van a ser incorporados a eh, el total de desempleados. Haciendo una proyección de lo que se hizo el año pasado, lo que cómo evolucionó esto en el año pasado, uno podría pensar que aproximadamente la tasa de desempleo dentro de dos o tres meses va a estar cerca del 13-14% y no tanto del 10,1 que este fue el último dato del Instituto Nacional de Estadística. O sea que Jorge, lamentablemente, y como era de esperar, las noticias no son muy buenas. Algunas esperaban un poquito mejor y otras más o menos corroboran lo que todos teníamos pensado que va a estar pasando en estos meses tan complicados de la economía uruguaya. Bien, da la impresión de que estamos en la panza en la panza de abajo de la U. Sí. El problema es que los datos que vienen vienen con retraso. Claro. Eh, lo, por ejemplo, los datos de ahora de junio van a aparecer por allá por agosto, septiembre y desde el punto de vista del día a día de la gente sí, ya daría la impresión de que lo peor, estamos ya estaría atrás, ¿verdad? Uh -huh. Este, el tema que con el retraso que vienen los datos, siempre tenemos a este datos que o pueden ser mejores o peores de la realidad actual. Eso quiere decir que en el cruce del río hasta agosto vamos a estar con el agua para arriba del pecho. si sí, definitivamente sí, Jorge. Del lado exportador, por ejemplo, los datos son bastante recientes, son abril. Uh -huh. No da la impresión que las cosas hayan mejorado mucho en mayo. Del lado del desempleo vamos a tener esta este un cruce largo del río hasta sí, agosto, septiembre por allá. Y el mes que viene vamos a tener un dato o oh, este bastante malo que va a ser el del producto interno bruto donde se va a reflejar la caída fuerte del segundo trimestre, ¿eh? marzo, abril, mayo, eh, que va a ser un impacto importante. Va, va claro. a ir en tono a lo que el Banco Mundial ya está anticipando, de una una entrada en la reces una recesión económica como hacía muchos años no habíamos visto. Es es importante para razonar junto con los oyentes eso que que, que, que estás indicando, el hecho de que estamos hablando de números que no son de hoy, sino números que son de hace por lo menos un mes un mes y medio atrás entonces como que la, la, la realidad de hoy con todo el tema de, del, del retorno a la por ejemplo a, a los shopping del retorno a clase que bien o mal directa o indirectamente eso de alguna forma, va reactivando la economía por diferentes uh -huh. por, de diferentes formas digamos no porque sí. a ver este el hecho de que empiecen las clases buenas que tiene que ver y tiene que ver que se se gasta más merienda se gasta más combustible hay que abrigar a, a los jurises que comprar algún cuaderno más es decir siempre todo termina reactivando a la a la a la economía, pero este resultado de hoy lo vamos a poder ver a fines de agosto, por ejemplo, ¿verdad? pero Sí, más allá de, de la segunda mitad del año, efectivamente, por ahí vamos a ver recién el efecto, tanto el bueno como el malo. A ver, el bueno es ese que tú comentas, ¿verdad? O sea, que toda la reactivación esta que vamos a estar viendo, o sea, se paralizó prácticamente el país, por más que acá en Uruguay yo creo que atiradamente no fue tan profunda este e innecesario, hubiera sido claramente... Eh, la, ahora se puede decir que ya estamos un poco afuera de todo esto, ¿verdad? Pero eh, eh, no fue tan profunda como en otros países, donde el impacto va a ser mucho peor, mucho más fuerte. Efectivamente, los resultados buenos de este retorno de actividades se va a ver recién por allá, por los números van a aparecer por allá por julio o agosto. También en esa fecha nos va a quedar claro cuántos de los que fueron suspendidos o enviados a seguros de paro van a volver a la actividad económica y vamos a tener el número verdadero, que no va a ser ni tan espantoso como el que estamos mm, analizando hoy, ni tan bueno como el que teníamos en enero-febrero, porque ahí lamentablemente algunos sectores eh, no van a poder volver a la actividad normal eh, con la misma cantidad de trabajadores y el mismo producto. Un este un empresario local para tener una pauta, yo creo que muy atinadamente que fue Pitaluga de, de ahí de Garzón, sí, sí, sí. Eh, él comentó que esto va a llevar un año y medio para volver a la situación prepandemia, o sea, estamos hablando de este la situación antes de marzo. Yo creo que ese, ese es es una, una una cantidad de meses correcta en cuanto a si todo continúa como bien hasta ahora, ese sería más o menos el tramo en el cual digamos volvimos a foja cero, por decirlo de alguna manera, lo cual no es menor. Bien, en lo que tiene que ver con la, la estadística de la gente que pueda empezar a egresar del seguro de paro, ¿esas cifras también se saben con con un mes y medio o dos meses de, de atraso, digamos? Sí, porque fíjate que el dato que tenemos al día de hoy es de eh, marzo, mm. es decir que estaba cerrado el 31 estaban, de cuando marzo. Cuando estaban entrando el seguro, al seguro cuando, de paro. Efectivamente, cuando estaban entrando, cuando tengamos los datos de abril, este número va a ser mayor. Y cuando tengamos los números de mayo o de junio, ahí es donde va a empezar a verse realmente cuántos se están integrando y cuántos no. O sea que es una realidad en diferido a 60 días. Más o menos 60 o 90 días son los datos este de, de, del mercado de trabajo, exactamente. Bárbaro, nos encontramos la semana que viene, Mauro, para seguir hablando de con, tus temas. Con, con mucho gusto, Jorge, y como siempre, buena semana para todos. En lo mismo para ti, hasta luego. Chau. Chau. Frecuencia abierta.